Al principio eh, lo que planteo es que no se convocó a la asamblea eh, con la antelación que corresponde, eh, si bien había una trampa eh, porque la habían publicado en el diario Prensa, la prensa, algo así, no sé cuántos cañolenses leerán ese diario, no solo municipales, sino eh, ciudadanos de Cañuelas leen ese, ese medio gráfico, de ningún medio gráfico eh, local ni con carpelerías en, eh, en los sectores eh, en los sectores de trabajo ni tampoco eh, como se publicó en la página 18 horas antes de la asamblea se comunicó en la página de ASTMC y como se publicó ayer eh, a las 23 horas eh, lo que hayan, el delito del de diario prensa lo podrían haber publicado el mismo 22 de enero eh, en la página, que quizás ahí nos no hubiésemos enterado todos y no haberlo publicado en un medio nacional que no es leído en cañuelas y haberle comunicado a solo una agrupación, que encima el referente de esa agrupación dijo, yo me enteré por los medios, la verdad. Eh, tuve 12 años trabajando con él nunca lo vi leer, leer un, un medio menos el eh, diario prensa pero bueno, él se entró por los medios ¿Vos crees que eh, hubo un acuerdo y hay un diálogo directo entre el sector de Daniel Suárez y como mínimo los delegados normalizadores? Es, es obvio no, no es que creo, es, es, es obvio es de la forma en que se maneja todo, es, es más que obvio y por eso eh, ahí sale a la segunda pregunta que me hiciste, ¿por qué me retiro? Y me retiro porque todo tiene un tinte fraudulento y la verdad, eh, aparte del tinte fraudulento, eh, el clima y el ambiente que, que generaron, porque ellos ya lo habían preparado y Ferro lo permite, como lo permitió cuando fue a la asamblea ya por agosto, septiembre en la plaza, como lo permitió ahí, evidentemente lo fogonea o no sé qué si lo permite o lo fogonea pero eh, de la misma manera había eh, chicos que no sé quiénes son porque no son trabajadores municipales en la puerta del sindicato que eran los que insultaban eh, a mí y, a los, y a, a los compañeros de mi agrupación que en mayoría en mi agrupación son mujeres, son damas, entonces no, no, creo, no corresponde y yo no puedo hacer pasar por ese nivel de estrés. A, a mi agrupación entonces tomé la decisión de presentar lo que yo había llevado antes de que se inicie la asamblea yo no presencié la asamblea antes de que se inicie la asamblea porque ya el clima no daba para más presencié eso no ponerme a la altura eh, lo presento y Ferro no me lo quiere recibir este, entonces le digo está bien, yo te notifiqué vos no bueno, me lo recibís yo me retiro y me retiré eh, y no, no presencié la asamblea eh, después sé que, que la asamblea es más eh, escuché declaraciones de Suárez diciendo copamos la, copamos la junta electoral eh, la verdad es lamentable que un dirigente diga copamos la junta electoral porque está hablando de que va a manejar la junta electoral y, y si es un acto democrático no sería necesario que coparla Tendría que compartir la Junta Electoral Con las distintas agrupaciones Para poder llevar el acto lo más democrático posible Y no que sea eh, Que si hay 100 votos eh, Salgan 51 a 50 eh, Al estilo de la AFA uh -huh. En la elección de Tinelli ¿Se entiende? Sí. Entonces, ante esa situación Y mi falta de credibilidad Para con la Federación Es que yo tomé la decisión de de no presentarme yo, eh, después veremos quién se presenta como candidato, pero yo me corro por completo de, del gremialismo y a partir de hoy eh, con la agrupación vamos a apoyar el, la gestión de, de Marisa este, para que sea exitosa y no sea eh, eh, avasallada como... Suele pasar porque evidentemente no, no les importa a veces si hay adelante una mujer o lo que hay. Ellos insultan y no, no importa nada. ¿Vos no vas a participar o no serás candidato de cara a las elecciones del próximo 23 de abril? No, yo no soy candidato. Yo con esa federación no tengo más nada que ver. ¿Esto ya se lo comunicaste a los integrantes de tu agrupación? Eh les informé que iba a salir ahora a hablar y se están enterando ahora por el medio este, es una decisión muy personal este, no, no tengo ganas de, de seguir exponiéndome y exponiendo a los compañeros a situaciones como la que hemos vivido no sé si ustedes recuerdan allá por agosto septiembre cuando se hizo la asamblea en la plaza eh, lo que fue eh, gritos insultos eh, por un 44% de aumento que iban a conseguir, que no llegó a ser ni el 22%. Y, y, ese, y bueno, este, eso es lo que consiguió Ferro en, en el año y medio que estuvo en Cañuelas. Este, un aumento de un 7% a los básicos. Entonces, no, no quiero ser parte de la federación yo. ¿Es una renuncia indeclinable o, pregunto, qué ocurre si... Eh, los integrantes de la agrupación, justamente, eh, que impulsaban, hablo en pasado ya, o impulsan en sí. presente tu, tu candidatura, te, te plantean que, que es necesaria tu, tu participación. Digo, no, no, no hay lugar a, a una evaluación eh, sobre tu candidatura, es algo que vos tenés decidido. Está decidido, yo voy a acompañar a la, a la agrupación, eh, si la agrupación quiere... Eh, seguir adelante y poner un candidato, eh, vamos a, a, a voy a acompañar, eh, pero yo no voy a ser el candidato. Yo voy a acompañar, pero no voy a ser el candidato. Este, y no voy a, a exponerla más, premialmente. Eh, si, si la agrupación decide poner un candidato, obvio que la voy a acompañar, porque es democrática la agrupación y... y Y, y la voy a acompañar pero solamente tengo que respetar la decisión mía de que no voy a ser el candidato ¿Qué opinión tenés con respecto a Mario Flores que evalúa junto a su grupo donde también forma parte eh, el referente de la agrupación La Cámpora Ricardo Aristegui de justamente presentar lista eh, Opinión eh, sobre Mario Sí, eh, en el aspecto un, eh, político criminal que es un, es un chico bueno, un buen pibe, siempre, siempre se ha manejado bien con todo el mundo, no, no ha tenido nunca ni, ni un cine ni uno con nadie. Eh, es más, en un momento eh, tuvo un, acerca, un acercamiento con la agrupación de Daniel Suárez eh, y sin embargo conmigo siempre fue muy respetuoso, eh, cosa que la mayoría de los miembros de la otra agrupación no, no tienen eso de, de respeto y él siempre fue muy respetuoso y, y si está dispuesto a, a postularse y, y, a, y a que haya una renovación y una cara nueva y tiene ganas de, de trabajar por los compañeros eh, quizás sea una buena opción quizás sea una buena opción y no sea más de lo mismo Pero no hay lugar a dudas de que vos no vas a ser candidato. Yo no voy a ser candidato. Eh, ojalá Mario lo sea y, y si hay algún candidato de mi agrupación también, eh, este, algunos, alguno de los chicos que quiera ser de mi agrupación, chico o chica, eh, porque puede ser hombre mujer, porque siempre se habla de, de hombres y la uh -huh. verdad, las mujeres hoy van más al frente que los hombres muchas veces lo que pasa es que eh, son tapadas son tapadas con con bombos con bombas con gritos y y la verdad eh, hay que empezar a escuchar un poquito más hoy se, a ver, hay que constru para construir no se puede construir el conflicto y es por eso también que me alejo porque eh, yo veo que es un lugar hoy de conflicto ¿Y cómo hace para construir cuando hay conflicto por donde lo mires? Por donde vos lo mirás hay conflicto. Y uno quiere construir. La realidad que uno quiere construir. Para construir eh, me voy a, a, otro, a otro lugar a construir, donde no haya conflicto. ¿sí? Eh, no te estoy hablando gremialmente. Yo quiero construir para mis compañeros. ¿Se entiende? Uh -huh. eh, yo desde la agrupación construyo. ¿sí? A mi manera construyo, sin conflicto. Eh, ayer vi que era una situación conflictiva me corro del conflicto me voy no tengo necesidad de quedarme a escuchar eh, a un par de muchachos que no son trabajadores municipales como insultan a a mí y a los compañeros eh, no no no tengo necesidad este y la verdad si piensan construir desde ese lugar y no no veo mucho Ojalá que en algún momento se encamine, se encarrile y digan, che no, por acá no es, es la construcción para construir no hay que pelear, para construir hay que consensuar, dialogar, eh, hay son otras las herramientas de construcción, no la pelea. Estamos dialogando con Jorge Béden, dirigente sindical, eh, Cuando termine el proceso eleccionario, el allá por el 24 de abril, digamos, o sea, van a ser 23, 24, eh, ¿vas a enviar la nota de desafiliación? Eh, no sabría decirte, la verdad, hoy no, no sabría decirte, no, no creo. ¿Por qué te digo el 24? Porque en, en algún pasaje de, de tu alocución dijiste voy a, a participar de todos modos si sí, hay un compañero que decide y, y el resto lo acompaña de ser candidato o compañera voy a acompañar citaste por allí eh, con sutileza pero lo citaste la posibilidad de, de Mario Flores entonces uno entiende que como mínimo por lo pronto hasta las elecciones vas a ser parte del gremio pero por eso venía la pregunta el día después no, no porque en realidad a ver yo creo que el sindicato de Cañuela es de los afiliados de Cañuela y no de la federación yo no quiero tener nada que ver con la federación el sindicato de Cañuela de los trabajadores de Cañuela de los trabajadores municipales de Cañuelas, y los trabajadores municipales de Cañuela tienen que entender eso y defenderlo como tal. Eh, entonces, cuando los, los compañeros de Cañuelas eh, reaccionen y entiendan que es así, eh, van a buscar una cara nueva que los represente y que, y que lleve adelante acciones eh, en, en pos de de lo mejor para Cañuela y para los trabajadores municipales de Cañuela eh, a ver, cada medida que, que uno va a tomar cuando está ahí tiene que ser para mejorar la calidad de vida, es una, la calidad de vida del trabajador municipal de Cañuela sin molestar al vecino ¿sí? porque también somos vecinos de Cañuela y somos parte de esta comunidad Entonces, eh, no es fácil estar en un sindicato municipal porque vos eh, hay veces que tomás, si tomás medidas Antipática. Y vos sos vecino, sos, lo ves todos los días a tu vecino. O sea, hay que eh, tratar de, de, de llegar a consensos y a acuerdos mediante el diálogo en lo posible. ¿Sí? Eh, es mi forma de, de, ver, de ver el gregalismo. El, el ¿Crees que está todo dado para que Daniel Suárez sea nuevamente secretario general? Este... A ver, yo creo que, que en cierto modo eh, el acuerdo federación y, y la agrupación de, del compañero Suárez eh, es esa, es ese el acuerdo que, que hay. Es lo que yo creo, por, por eso eh, la, la euforia por copar, eh, por hacer, hacer trampa allá en la primera... En la primera asamblea, eh, decir, eh, que no se entere nadie, llevamos y copamos la junta electoral. Si no, ¿cuál sería el sentido de que el delegado normalizador la avise solo a una, a una agrupación y no le avise a las otras agrupaciones de que va a haber asamblea y que nos enteremos con menos de 24 horas de antelación? ¿Cuál es el sentido? Eh, a ver, eh, queda claro que el sentido es que hay un acuerdo en, entre las partes, pero bueno, no tampoco lo puedo denunciar porque no, no está escrito escrito lo que puedo sí denunciar es que eh, no no fue convocado como corresponde por más que me digan fue convocado por el por el diario prensa eh, no es el medio eficiente de comunicación para los trabajadores de de, de un, una comunidad como Cañuelas eh, pero bueno lo, lo tendrá que determinar el Ministerio de Trabajo eh, yo iré con un escrito al Ministerio de Trabajo de Nación eh, me presentaré para para ver si convocan como corresponde nada más hasta ahí llega mi función eh, tratar de que lo convoquen como corresponda y que sea democrático a, a hoy no es democrático y que sea democrático para que los futuros candidatos puedan ir a una elección con democracia con claridad con transparencia porque si ya arrancás eh, que la elección no es transparente ¿y cómo, cómo llevas adelante el sindicato después? ¿Vos ya hiciste o vas a hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo? Yo ayer me presenté en el Ministerio de Trabajo eh, acá en, en Lobos uh -huh. este, y, y bueno hice un descargo me hicieron un acta eh, después me hicieron eh, un acta eh, para corroborar la publicación en la página web de la ASTMC, en la página oficial, eh, o sea, en la página de Facebook oficial de ASTMC, de que fue con menos de 24 horas. Eh, cuando yo me presento con eso, el me dice que no tiene asidero porque, y con el diario abajo del brazo, porque yo lo publiqué en, en el diario de prensa, eh, no quiero poner palabras a lo, porque la verdad es es una falta de respeto que me conteste eso pero bueno eh, son las reglas del juego eh, si voy a presentar un escrito al ministerio de trabajo de nación eh, eso sí voy a hacerlo Jorge cómo andas Jorge te saluda cómo andas eh, ¿No crees que eh, con tu decisión de, de renunciar después de lo que pasó ayer no le fue demasiado fácil a todos si el objetivo era que Suárez vuelva al, al, al sindicato y que vos no participes, que vos ya te decidas bajar tu candidatura, que la haces muy fácil, se las haces muy fácil según tu visión de todo esto? Este... Sí, no, no, no sé si se la hago fácil. Eh... La verdad, eh, están recibiendo muchas desafiliaciones y, y toda esta situación así tan fraudulenta, eh, eh, yo creo que eh, muchos compañeros más van a tomar la decisión de desafiliarse. Entonces, no sé hasta dónde es tan fácil. Tienen que remontar eh, todo esto que se viene haciendo mal. Hay que darlo vuelta ahora porque... Eh, una agrupación se tiene que bajar porque eh, los normalizadores hablan con la otra agrupación para llamar a Asamblea y no convocan a, a, a, la, otra, a la agrupación que ahora se, se, se baja eh, y los compañeros que, que siguen a mi agrupación seguramente eh, la, en su mayoría van a tomar la determinación de desafiliarse eh, hay muchos compañeros que me escribieron hoy con la intención de desafiliarse yo no le digo ni que sí, ni que no cada uno es dueño de hacer lo que quiere es su, es su dinero si se siente representado o no se siente representado con quién es hoy el, el que nos representa y con quién puede llegar a ser en el futuro, ya es un tema de los compañeros este, yo no puedo eh, decirle no, dale, quédate, quédate afiliado que vamos a, a, a pelearla cuando se ve que no hay transparencia ya de entrada. Entonces, la verdad, eh, no sé si se la estoy haciendo fácil. Tampoco debe estar bueno agarrar un sindicato que quede tan débil. Eh, en su momento, una de las últimas, eh, sí. había un, un tema, dando vuelta, que no tomó estado público, pero sí. sí que estaba recorriendo los pasillos que tenía que ver con una batería de desafiliaciones. Eh, sí. Y... Eh, Daniel Ferro, charlando ayer en la primera mañana, decía que, más o menos, número más, número menos, serán alrededor de 400 personas, 400 trabajadores municipales habilitados para la votación del próximo 23 de abril. ¿Tenéis entendido que son menos? ¿Vos tenés entendido que son menos? Son menos, sí, porque eh, lo que pasa es que, no contó las afiliaciones que entregó ayer, Ajá. Que, la, que las retuvo durante casi un mes, eh, para que les ingrese un mes más eh, a los compañeros eh, en el descuento. Eh, los compañeros se vieron eh, perjudicados en su haber, porque, a ver, si yo, no, si yo no quiero estar más afiliado a un sindicato, no me pueden retener, no me pueden obligar, y me tienen que recibir la desafiliación en el momento, en la mesa de entrada de cual, de, de, del sindicato yo ingreso al sindicato, hay una persona atendiendo, me recibe la, la, la planilla, me la firma, y si el sindicato después decide impu impugnar esa desafiliación por el que motivo tiene, eh, cómo hacer para impugnar la desafiliación, tiene 30 días para hacerlo. Pero eh, no, les hacen dejar la, las planillas, eh, después se las llevan a, a Federación, eh, para que en Federación la haga García a ver si, si las autorizan o no, y después vienen y llegaron justo... Ahora, ya una vez que liquidaron los sueldos, que pagaron los sueldos, ahora llegaron la, la, las desafiliaciones. Eh, Desde el entonces, inicio del conflicto, eh, eh, ¿cuántos trabajadores se han desafiliado, más o menos? Y más de 200. Ah, ¿por qué te pregunto? Porque recuerdo que de haber charlado con... Con vos, con el propio Daniel Suárez y demás Que me manifestaban que ustedes tenían en ese momento Cuando, digamos, antes, antes del inicio del conflicto Más de 600 trabajadores afiliados Sí, hoy no llegan a 400 Es más o menos lo que, eh, por supuesto, contando lo que vos decís Las desafiliaciones que ingresaron el día de ayer eh, O en claro, estas últimas horas Claro, claro Por eso el número baja de 400 uh -huh. Sí, sí Sí, está por a de los partir 400. de ahí ah, es donde vos decís son lo los cálculos que yo hago ¿eh? Sí, pero para mí está por debajo de los 400 a partir de ahí es donde vos decís y al margen de todo lo ocurrido en términos institucionales es que el sindicato está debilitado y, y si siguen trabajando de esta manera se va a seguir debilitando